en la llave de esta cárcel sin celas donde nosotros cumplimos Esto condenas. él. la verdad no se la de libre este sistema. El problema de esta humanidad es como una cancrena. Es la nueva orden mundial, hermanos. tonos es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Por Muy buenas tardes. Un nuevo capítulo de La Deuda Eterna. Un programa que hacemos con mucho cariño desde hace 16 años. Hoy en La Retaguardia con la presencia de Alejandro Fernández, que no es Fernández Fernández. <risa> Muy buenas tardes, dentro de poco me cambio a Castro Giovanni directamente. <risa> sí, ese es un apellido peligroso también, Castro Giovanni, ¿eh? Ah, no me digas. Ah, no, no sabía? sabía, bueno, sí. Otro día era me... de la banda de, ¿cómo se llama? El de bigotito tipo Adolfito, eh, Biondini, ah, eh, Castro Giovanni. sí. no lo conozco. Sí, favor. yo sí porque era del barrio mío. <risa> Y el profesor Darío Valvidares. Muy buenas tardes. Y Majo Lombardo, nuestra estrella periodística femenina que hoy está ausente con aviso porque ayer estuvo en el gran acto que, produjeron, eh, que produjo el feminismo argentino luchando nuevamente por el aborto legal y gratuito. Nuestra operadora es... Natalia Solbianchi ni más ni menos, a Muy quienes bien. mandamos un beso grande a través del vidrio de la pecera Muy bien. y saludamos a todos ustedes con gran cariño, esto es La Deuda Eterna y así empieza el programa Yo vivía en Gauna y Caracas, así que era de la influencia de la comisaría 50 de Gaona y Boyacá, famosa, ¿eh? este, por lo menos para nosotros. Ahí fui preso en, en mi infancia y adolescencia, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, eh, preso. Fui detenido, obligado a barrer el patio, a hacerles el café con leche a los vigilantes por jugar a la pelota tres veces, por jugar al billar sin documentos una vez y porque se les dio la gana otra vez. Esas cinco veces me engancharon, pero otras cinco mil veces, al grito inolvidable de la cana Rajemos, todos los pibes salíamos disparando y no nos agarraba. Algunos de los más lentos los agarraban, alguna me, me pasó a mí, otro a otro, pero en realidad siempre, siempre la policía nos veía a la espalda a nosotros. Por eso, el 29 de mayo de 1969, cuando desde mi casa que en Buenos Aires vi al periodista Sergio Villarroel, el padre de estos dos muchachos que están transmitiendo ahora por radio, eh, transmitir emocionado el momento en que la policía montada retrocedía despavorida ante el contraataque de un numeroso grupo de trabajadores en, en la provincia de la ciudad de Córdoba la emoción ¿no? de ver por primera vez a la policía dándole la espalda a los trabajadores que los estaban corriendo Fue un momento inolvidable, que nos llevó a pensar y a bucear en qué es lo que estaba pasando en ese momento en la ciudad de Córdoba. Y así nos enteramos que líderes sindicales, honestos, combativos, y alguno de ellos perteneciente a la burocracia sindical, pero que comprendió de repente cuál era la importancia de unirse con los otros compañeros, habían producido el, la rebelión más importante de la masa obrera desde la época de la Semana Trágica, 50 años antes, 1919. El Pidio Torres era un dirigente del Esmata Nacional eh, que respondía a la CGT de Augusto Timoteo Bándor, José Ignacio Rucci, que se si habían escindido de la CGT, habían tomado el edificio de la calle Azopardo y la división fue la CGT de los argentinos que, cuya secretaría estaba en manos de Raimundo Garo en la Federación Gráfica Bonaerense. Todo esto a petición del burócrata metalúrgico Paulino Niembro cuando uno ve lo que pasó después con Fernando Niembro el periodista uno sabe ¿no? está el palo, está la astilla el padre un burócrata era un traidor y corrupto bueno en ese momento en la provincia de Corrientes los jóvenes de la universidad hicieron un movimiento para que el responsable del comedor universitario bajara los precios, porque no los podían pagar. Hubo una enorme represión en ese comedor universitario y ahí cayó herido el estudiante Bello, eh, que este, salvó su vida milagrosamente. Pero esto se corrió como un reguero de pólvora y las federaciones de estudiantes de todo el país entraron en confrontación directa con sus autoridades. En la provincia de Santa Fe, en Rosario, se, lo que se llamó el Rosariazo, antecesor del Cordobazo, una gran manifestación de protesta por lo que había pasado en Corrientes fue también ferozmente reprimida por la policía del gobierno de Juan Carlos Onganía. Esa dictadura militar que pensaba quedarse, que no tenía, eh, no tenía plazos sino objetivos. Se pensaba quedar mil años como el tercer rey, ¿no? Onganía. Le gustaba entrar en, en, la, en la carroza flanqueado por los granaderos en la sociedad rural, esas cosas. En Rosario, mientras huían de la policía un chico de 15 años, Adolfo Blanco se refugió en una galería comercial un patrullero que los venía persiguiendo alguien lo vio, paró en la puerta un oficial se bajó, le puso el revólver en la cabeza y disparó. Asesinó a Mansalva a un chico de 15 años. La bestialidad no es nueva en la Argentina cuando las armas están en manos de la reacción ¿no? no de los revolucionarios sino de los reaccionarios los asesinos con uniforme o sin uniforme todo esto llega a Córdoba y la CGT había programado un paro Para el día, un paro de 24 horas. Y este, en Córdoba aumentan la, la puesta y lo transforman en un paro de 48 horas. Y el 29 de mayo de 1969 comienzan a salir las columnas de las fábricas, de los comercios... Fundamentalmente de los grandes emprendimientos automotrices que de la provincia de Córdoba, Materfer, Fiat Concord, o este, Materfer eh, era Citrac, sindicato de trabajadoras de Concord, y Citram, sindicato de trabajadores de Materfer. Era el Esmata. El Pidio Torres, que pertenecía al grupo de la CGT que se había apropiado del edificio de Azopardo, comprende de inmediato que las bases habían saltado por sobre la valla que le oponía el bandorismo. Y se suma a las fuerzas de Luz y Fuerza, comandadas por Agustín Tosco, y entonces entre les Mata, que también tenía como de Secretario General en Córdoba a René Salamanca, deciden pasar a la acción y hacer una movilización gigantesca el día 29 de mayo. Salen las columnas de Citrán, de Citram, salen las columnas de los comercios, cierra todo el mundo, todo el mundo apoya, los vecinos que después alojaran a los estudiantes, Y perseguidos también la federación de estudiantes todas las universidades las escuelas secundarias, en fin toda la ciudad de Córdoba en rebelión contra la política de la dictadura y la política del sindicalismo burocrático que adhería al fascismo de Juan Carlos Ongaría. cuando las columnas empiezan su trayecto hacia la ciudad de Córdoba, son reprimidas por la policía cordobesa y ahí cae el obrero metalúrgico de la ESMATA, Máximo Mena. Lo que en otro momento hubiera significado un retroceso de las masas populares, es decir, retrocedamos para que no haya más compañeros caídos, estalló en una ola de indignación que superó... ...cualquier represión posible. Como la imagen que di al principio... ...esa que nos emocionó tanto... ...de la policía montada huyendo... ...de los manifestantes que los atacaban con piedras... ...toda la policía... ...empezó a retroceder... ...y a retroceder... ...y a retroceder... ...hasta meterse en sus propios cuarteles... ...sus comisarías y demás... ...encerrándose en ellas y dejando la ciudad en manos de obreros y estudiantes. Obreros y estudiantes unidos adelante. Ustedes se acordarán, muchos de ustedes, y si no, era lo que se cantaba. Al, al mismo estilo que el mayo francés, donde no había una vanguardia, un liderazgo que encaminara esa rebelión, la clase obrera y los estudiantes y toda la población de trabajadores cordobeses se contentaban por demostrarle al gobierno su oposición a la política de hambre que estaba llevando. El gobierno nacional autorizó al ejército, el tercer cuerpo, a entrar en la ciudad de Córdoba. Después de cuatro días, entró el ejército y los manifestantes, con toda lógica, decidieron no enfrentar al ejército. ¿Para qué? Ya habían demostrado lo que, se, lo que valía la unión de obreros, estudiantes y de todo el pueblo. Ese magnífico, ese magnífico cordobazo del 29 de mayo, que casualmente era el día del ejército argentino, y ¿no? que ese magnífico, esa magnífica rebelión, ...destruyó los cimientos de la dictadura de Onganía. Poco tiempo más, menos de un año... ...la cúpula militar entendió que Onganía ya no podía manejar todo esto... ...y lo cambió. El que vino... ...trajo... ...mandó un interventor a la provincia de Córdoba que dijo curiosamente que venía a, a cortar la, la, la cabeza de la víbora... de las siete cabezas que anidaba en Córdoba. Esas palabras fueron emblemáticas. Al día siguiente, cuando salió de su casa, encontró miles, miles de víboritas dando vueltas en la avenida de su casa. Fue el principio y el fin de ese García Uriburu que había ido como interventor. Otro más que ese día ante este, el rechazo de la población cordobesa en este caso, con el humor cordobés, eso de ponerle víboritas en, como había dicho, de las víboras, le pusieron esas culebritas que hay en las sierras, miles había. El 29 de mayo de 1969, hace ahora 50 años, quedó. ...en la memoria de los pueblos argentinos, de todas las provincias, de la capital, de todos lados... ...como la imagen de la reivindicación, de la resistencia... ...y de que el famoso sí se puede de esta dictadura fascista del siglo XXI que tenemos... ...era sí se puede combatir a la reacción con el pecho saliendo adelante y con la razón de nuestra parte... El 29 de mayo de 1969, hace 50 años, el Córdobazo destruía una dictadura militar. Muy bien, Adolfo y su editorial. Sus tenores y, y acordes para poder relatar la historia. Gracias a quien tenemos otra generación encima, pero leemos los libros para, para poder ayornarnos, vivirlos de un relato tan, tan en primera persona. Es, es vital y necesario. La memoria se construye y en estos relatos es donde se, se empieza a entrelazar. Bueno, para hoy, pregúntenme, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para ¿Qué hoy? ¿Qué hay hoy? Bien, eh, claro, así distendemos un poco, Uf, ¿no? Sí, este, sí, sí. Yo estoy en Córdoba todavía. Quedó? Claro, claro. Este, bueno, para hoy tenemos un programa cargadito. Eh, primero, paro general. ¿Con quién vamos a conversar? Vamos a conversar con Vanessa Gagliardi, secretaria gremial de Ademis y policía asesina. Todo lo que viene sucediendo con nuestros pibes y pibas. Este, a manos de los gatillos fáciles, no tan fáciles, y todas las cúpulas que están sobre ellos, eh, empezando por la Ministra de Seguridad, que dio licencia para matar, ha convertido a toda la fuerza de seguridad en una especie de James Bond a pesar de que ellos tienen sus propios espías con otros nombres, pero este, estos tienen licencia para matar eh, con gatillo me refiero hay otras formas de matar que tienen que ver con el hambre, en fin así que vamos a entrevistar a María del Carmen Verdú, que es este, una de las de los referentes de Correpi, y en Economía y Política, nuestro amigo Julio Gambina tiene un título para hoy. Ya pasó lo peor, claves para el debate político más allá de las elecciones. Lástima que es un título y no una afirmación para, para lo que cuesta llegar a fin de mes, digo. Claro, justamente. Y en Cultura Represora, eh, muy ingenioso, como siempre nuestro amigo Alfredo Grande es Braden y Perón. <risa> Bueno, y a mí me va a tocar hablar ya sobre el cierre del programa este, de la educación en la era corporativa, y en la educación en la era corporativa los reformadores no miran la realidad, no la ven, no ven la realidad. Muy bien, vos tenías algo también, este, así como de último momento, Alejandro. Sí, así de último momento y para analizar un poco las posturas sindicales con respecto a estos paros, que siempre son lecturas muy interesantes, también de lo que es de la juventud y el feminismo, pudimos encontrarnos, eh, no tengo el nombre ahora, puntual, pero lo voy a buscar así lo, lo tenemos más a mano, eh, La referente de ATE, de Conicet, que nos da una perspectiva un poco eh, sobre cuáles son las formas de gestión de las centrales obreras ahora y qué proponen ellos como una generación nueva y distinta, digamos. No es lo mismo, aparte, militar eh, dentro de las viejas centrales obreras que de las nuevas y actuales y con investigadores sociales y científicos. Laura Fischerman, de ATE, Conicet Capital, me lo comentan acá. Eh, hoy la vamos a tener escuchando un análisis para ampliar un poco las miradas respecto a lo que significan esta, estos nuevos formatos de par o estos paros, o estos no paros o quién sabe qué es esto que estamos haciendo si no es más que un feriado a veces ¿no? Seguimos entonces para escuchar a Laura Fisherman eh, Eso lo vamos a hacer cuando viene la columna ahora vamos con un temita musical y ah, después seguimos con, con el programa que tan nutrido lo llevamos ¿Un tanguito o no? No, no, no? Nunca un tanguito Te voy a preparar un tanguito <risa> Claro que lo sé. Lo tengo más que claro. Los días raros son muchos y los días buenos raros. Dura la efímera rosa, lo que duran los suspiros, lo que una mariposa dura fuera del retiro. Y aunque no haya una razón Todos a sus puestos La vida puede que no Se ponga mucho mejor que esto Por una vez que no duele Todo el mundo a bordo Que la pena cante hoy En oídos sordos claro que también melancolía manda Con su pluma minuciosa deshace afanosa lo que uno anda Dejemos que esa nostalgia nos bese la cara seca Como el sol de los domingos besa la plaza de Chueca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 De la pena cante, oh, oh, oh, oh En Cultura Represora. Muy buenas tardes, Alfredo Grande. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos con Alejandro, este, al cual no le pudiste dar un fijo, y con Adolfo. <risa> sí, bueno, este, hay pequeños eh, contratiempos inesperados. Claro, sí. sobre todo contratiempos inesperados, como este de Braden y Perón. Sí, en realidad el título se me ocurrió en una charla, no me acuerdo con quién, y creo que es la traducción en el Código de la Cultura Represora de lo que es la fórmula de los Fernández, ¿no? Porque de alguna manera, y no curiosamente, eh, en esa fórmula los Fernández, así dicho tan descarnadamente, este, primero queda así como sustraído el tema, eh, el, el nombre Kinga, ¿no? Y se queda, para decirlo suave, silenciado, ¿no? Es Los Fernández. Me López, suena a Los Rodríguez, el, el grupo que tenía Calamaro, ¿te acordás? Sí, sí. No sí, se puede vivir es, del amor. Eh, me, me llamó poderosamente la atención, aún para la escéptica peronista, ¿no? Es decir, y después, bueno, eh, el hecho de que haya sido una sorpresa para propios extraños, como de ahí por ahí, eh, no lo veo mérito en la política, ¿no? Eh, la política es estrategia, la estrategia es planificación y si bien al enemigo no le vas a decir lo que vas a hacer, bueno, eh, tampoco los amigos tienen que darse tan por sorprendidos, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que hay lo más grave para mí de, de, de Les Fernández es este tema de que eh, la, la política que tanto el kirchnerismo se jactó de recrear, vuelve a estar reducida a decisiones unilaterales de una persona. Yo leí varios comentarios, uno de ellos decía, hay que acatar, ¿no? La verdad que me, me estremecí, ¿no? Porque eh, si salimos del fascismo para acatar lo que sea, el acatamiento en sí ya es una actitud de sometimiento, eh, que el fascismo lleva a su perfección, ¿no? Entonces yo creo que eh, seguimos girando, no en falso, por cierto, pero girando, en esa vieja cuestión de, de movimientos populares con jerarquías con decisiones totalmente jerárquicas, ¿no? Esta contradicción que para mí es eh, irresoluble, o sea, que es una incompatibilidad, ¿no? una contradicción entre este un movimiento popular y una eh, una decisión jerárquica, ¿no? Eh, es complicado. ¿Pero lo explica? No, lo llamo ma masas artificiales, ¿no? Pero Bueno, no voy a pretender que todo el mundo lea a Freud. De todas maneras, no deja de ser interesante pensar que... Este, ...esto ha sido celebrado como una genialidad, ¿no? No estamos frente... ...Napoleón se queda empequeñecido frente a tamaña estrategia. Pero después pensé que además de que evidentemente está conciliando el establishment, ¿no? Eh, o sea, Braden con el movimiento popular peronista por eso Bradley Perón, además hay otra maniobra, que hasta ahora yo no vi, no, no sé ustedes, que es eh, como se ha escamoteado el, el significante Kirchner, que vos como, como especialista en temas de la educación y comunicación sabes que no es neutral, ¿no? No, claro. No, no, una no. operación semiótica es, interesante. Es una ¿no? operación sí. semiótica y un este, escondrijo semántico. Bueno, bueno anótamelo así lo pongo en mi artículo. <risa> <Bien>. <risa> este, lo mismo digo, no te lo robo. Realmente este, a mí me parece preocupante, es decir, a mí no me, no me sorprende ¿no? cuando fuera fórmula Perón-Perón eh, también fue sorprendente, la, la tendencia revolucionaria se jugaba, pero en Cámpora por lo menos, ¿no? Y, y esto de un vicepresidente o vicepresidenta, o como carajo se diga, dirige al presidente que se deja elegir, es realmente de pago chico, ¿no? Es decir, este, yo vengo del Chaltén, un lugar muy hermoso, Y, y, y ni siquiera ahí, digamos, ¿no? El que se conocen todos, porque yo, yo no me conozco con esa gente, ¿viste? ¿Por qué van a elegir por mí? Ni siquiera las paso, es decir, ya no hubo paso entre Sior y Randazo, ahora tampoco, ¿no? Entonces, más allá de la macroeconomía, que seguramente Les Fernández podrán encarrilar, eh, en lo que es lo, lo cultural, lo político, y recuerdo un, uno de mis artículos en Pelota Trapo, donde yo hablaba de la catástrofe cultural del kirchnerismo, este, seguimos rondando en un mesianismo, un culto a la personalidad, en masas que siguen, que acatan, que se deslumbran, es decir, más en el enamoramiento que en el amor. Y eso para mí, desde el punto de vista político, es suicida. ¿no? Sí, desde el punto de vista histórico, también es como prácticamente se forma este país, no estamos todavía en un, en un espacio caudillista, digamos. Sí, desde ya, pero eh, ese caudillismo que vos señalas, eh, eh, era el famoso Partido Conservador Popular, uh -huh. ¿no? es decir, este, que llegó a ser vicepresidente con Cámpora, ¿no? el conocido Solano Lima, este, pero justamente es, es lo opuesto de, uh -huh. por ejemplo, eh, la política de las masas. Uh -huh. o sea, es lo opuesto, es decir, el, el caudillismo eh, manipula a las masas, pero justamente... Eh, para no darles ningún tipo de protagonismo. O sea, podría haber sido una fórmula plebiscitada, a ver si es claro. claro. Se podría haber puesto a plebiscitar, y, y seguramente hubiera tenido muchos votos, eso, eso es indiscutible. No sé si Alberto, ¿no? porque podrían haber ido una interna entre Alberto y Cristina, qué sé yo, cualquier cosa. Pero él está ungido por la, la reina como... Eh, es decir, es un virrey que va a ocupar el lugar del rey, ¿no? Es una cosa realmente que va, vamos a tener que pensarla mucho, ¿no? Y bueno, en Porque el... se plantea lo sorpresivo como una virtud, eso es lo que... Claro. No, resulta. eso dentro, dentro, si uno juega al tech de la política, es hasta, hasta divertido, pero vos eh, comentabas esto, ¿no? La ubicación de, de la reina y antes hablabas, nos hablabas de, de, del fascismo en estos movimientos populares. ¿No estaremos entonces ante como un fascismo semiótico donde ella... La reina interpreta al, al poder que le supera, que es el económico internacional, y lee que tiene que hacer esta movida política al estilo tech para poder perdurar el capital, digamos. Bueno, pero si, yo, yo creo que sí, por supuesto. Ahora, eso no es ninguna sorpresa. Claro. Eso, es, eso es una plataforma política. Uh -huh. Las condiciones, eh, la correlación de fuerzas actual impide poner bueno, eh, eh, acelerador a fondo no habría un renunciamiento que no se lleva. ¿Eh? Uh -huh. eh, además Mira. si no hubo acción revolucionaria en, en 12 años anteriores ahora este eso que dista mucho de, de de acercarse también este ni siquiera reformista porque lo llamaron a Guillermo Nielsen no este como sí. candidato para el ministro de economía sí sí Nielsen está en la carpeta Bueno, por eso te digo, no, re, yo no que qué diferencia la revolución de lo revolucionario, ¿no? De alguna manera haber puesto en superficie o haber anulado la ley de punto final y obediencia de vida eh, y haber puesto de nuevo en superficie la lucha de los 30.000 desaparecidos y todo eso, para mí eh, fue un acto revolucionario. Eh, la revolución es otra cosa, ¿no? Este, por eso creo que el escamoteo de Kirchner, que fue el que sostuvo básicamente esa política, este, o, o la propuso, o la, o la promovió, este, no me parece que sea ingenuo, digamos, no, no, no me parece que sea un escondrijo más. Podría haber sido la fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner, ¿no? Cristina de Kirchner, qué sé yo. Pero ya queda en el imaginario esto de, de los Fernández. Con lo cual realmente ¿no? este, se, me, me parece que es un, un borrón a lo que ellos mismos hicieron, ¿no? lo, lo cual no, no es la primera vez, ya pasó de una manera mucho más trágica. ¿no? Sí. Este, esto me parece medio farcesco ya. ¿no? Eh, los riesgos son muy altos porque van a crear una gran expectativa, ya Macri no crea ninguna, por supuesto, y yo me acuerdo vos te, eh, ustedes también seguramente de lo que fueron los reclamos a Isabel Perón que terminaron con el Córdobazo y luego con la dictadura sí claro, claro este, o sea, esta esta gente que hoy echamos puede volver ¿eh? es que yo no estoy tan seguro que le echemos en todo caso la sacarás de ciertos lugares pero bueno bueno ahí, no, no, no, no, no la no, echás no. de ningún lado eh no no de acuerdo eh, pero quiero decir de el, el, el volveremos volveremos corre para Macri también eh Sí, sí, bien, sí, y, y, y como está nuestra cual, sociedad ¿no? y, y en el estado que está nuestra sociedad, sí. Ahora habría sí, sí. que ver, este, sí. Alfredo, qué qué puede llegar, este, a pasar con el, el kirchnerismo más duro respecto de eh, tener que votar a, a Alberto Fernández. Mira, no va a pasar mm. nada porque si el peronismo más duro en los años más duros, viste. El, el, el, me refiero al kirchnerismo más duro, ¿no? O, o a cierto kirchnerismo que provenía de algún lugar de la izquierda. Mira, te cuento bueno, un, un comentario. Bueno, pero, pero tu pregunta responde a mi inquietud. Por eso yo creo que se ha vaciado el tema del kirchnerismo. O sea, Les Fernández este, vacía eso. Sí. Este, le tirarán algún huesito a la campura, probablemente. Pero la misma eventual candidatura de Kisilov, no, no, no. Kicillof, no Kisilov, no, no es la cámpora, digamos. Tampoco la cámpora es, son los obvios, ¿no? Decir, pero no. te quiero decir, este, yo creo que estamos en una operación donde eh, aquello más progresista del kirchnerismo, este ellos mismos lo van a vaciar porque en este momento no lo pueden sostener. No, no pueden sostener, digamos, lo que sostuvieron con la precipitación asimétrica, por ejemplo. Tampoco se escuchan diferencias en qué van a hacer con el Fondo Monetario. Todos, todos los sectores, los, más los de Alternativa Federal también, este, están diciendo permanentemente que hay que arreglar con el Fondo, que hay que arreglar con el Fondo bueno, claro. ahí, ahí aplica tu frase eh, juntos pero no unidos era, ¿no? era como bueno, supimos otra vez eh, amalgamar la derecha desde la estructura bajar las bases, la cámpora no dijo nada eso está organizado de que no se debata sobre la fórmula total, eh. se calman con Kisilov y se calman con un Ofelia Fernández en capital un armado juvenil de frente Padre Grande, etcétera y con eso es eh, unidos pero, pero no juntos y como le decía Perón a Blaquier, se agarra con la izquierda pero se toca con la derecha, la política es un violín no, no, no, no, desde ya, desde ya. este Lo que es, bueno, ya que vas a esa edad, esta unidad realmente me parece patética, ¿no? Este, porque al kinerismo se le ha discutido sí. duramente de muchos sectores y ahora están todos, además, esas fotos todos sonriendo, todos abrazados, ¿no? Sí. Realmente es, es, no sé, es la tarjeta Visa, ¿viste? Es una, una cosa este, indignante, ¿no? Realmente indignante. Usan las mismas técnicas publicitarias que critican. No puedo hablar de los medios masivos, ¿no es cierto? Eh, y, y lo otro, y lo final, por lo menos por hoy, es esta especie de, de, de, de no sé si llamarlo capricho ritual o delirio, de que tiene que terminar el mandato. O sea, se viven, nos viven sacudiendo con las cifras, todo el mundo desesperado, la gente no come, hoy la vuelta al general, bla, bla, bla, pero tiene que terminar el mandato. Sí, yo, discúlpame eh, antes de que cerremos tu columna, eh, yo tengo mis dudas de que si acá no hay balotage eh, llegue a diciembre el, el presidente. ¿Cómo, cómo? Que si no hay balotage, tengo mis dudas de que llegue a diciembre porque la cosa se pone... Eh, cada día, corramos no de las elecciones, cada día la realidad nos está indicando sí, bueno, este, pero, una cuestión... Pero no patológica como para que este eh, eh, toda esta sí, gente no, se tenga que ir ya por ahí pues, renuncia por ahí se fuga en Montevideo o, o se va a Dubái está bien, pero eh, la clase la casta política los grandes partidos políticos no han planteado eh, acelerar la entrega al mandato como si lo hicieron con Alfonsín claro, claro no no lo han hecho eh, Alfredo, te voy a decir en 10 segundos cuál es mi análisis de todo esto Bueno. Que es más, este, qué sé yo, como si fuera ilusorio, pero yo recuerdo que durante, en este programa, durante los 12 años del Kirchnerismo, eh, rezongábamos, peleábamos, luchábamos, trajimos a Olmos Gaona, porque pagaba. Y pagó durante 12 años 240 mil millones de dólares que nosotros insistíamos, y no, no solamente nosotros, sino tanta gente que ya estaban, la mayoría estaba paga, estábamos repagando cosas que ya había pagado el país. Bueno, de esta manera, esta gente tiene ahora la seguridad, le ha dado la seguridad a los, a las, a los medios internacionales de crédito, al FMI, al Banco Mundial, a toda esa runfla de que estos son pagadores. Por lo tanto ellos no tienen problema en que los Fernández ganen las elecciones, tampoco tienen problema en que lo gane Macri. El problema es más con Macri porque la el fascismo no, no, no, no por de, eso es claro. Eh, eh, eh, eh, ¿Viste? Tienen más problema porque el Macri... fascismo del siglo XXI tiene que pedir más plata. No no no desde ya <risa> Macri no garantiza el pago y ellos sí. De todas maneras, la primera que dijo que éramos pagadores cereales fue la señora, ¿no? Claro, sí, es cierto. No nos sorprendemos. El tema de más... Por eso yo digo, la macroeconomía este, es algo muy vistoso, ¿no? Y de hecho, los que más invitan a, a programas de televisión son a los economistas macro. Pero desde el punto de vista cultural y político, y acuerdo con lo que vos decís, Adolfo, eh, me parece que merece un análisis, de todas maneras, eh, más allá de si pagaron o no porque, por ejemplo ya hablando de operación semiótica ¿cómo era la otra? escondrijo eh, semántico qué, qué, qué, qué bárbaro eso. escondrijo semántico ese te lo robo, pero sabes cómo no? y después pero, vas a terminar haciendo un aforismo con la mitad de, de lo que digas no, no, no, no, pero yo cuando no, cuando no son puros míos digo apócrifo ah, claro, claro, está bien, está muy bien. Este, el escondrijo semántico Es, es, es muy claro porque este, ellos llamaron desendeudamiento claro eh, mira te, te das cuenta lo dijo Igual todo el ves, GPS en la salida está <ríe> a la derecha se ve. Sí, bueno pero el GPS sabe algo que, que el corazón ignora Después estoy claro. yendo, en realidad estoy yendo a lo de mi hija y me y me perdí paré el auto y ahora lo, lo puse en marcha bueno escuchemos una cosa este no pero en serio el tema del desendeudamiento Fue, fue, muy hábil, ¿no? Fue, porque no es lo mismo es decir honrar la deuda, como decía el estúpido de, de la Rúa, que desendeudarse, ¿no? Es que, a, ahí eh, ellos eh, realmente, no, no, no sé si será la... De fono, eh, de qué, eh? A mí me preocupa que tan suelto de cuerpo le estén diciendo al fondo que van a arreglar cuando el fondo sabe que violó sus propios estatutos prestándole a un gobierno y no al Estado porque no pasó por el, por el Congreso por supuesto, la discusión. Por pero, ello, pero bueno, si eso, por eso te digo, ahí tendría que haber una asamblea legislativa que cita al Ejecutivo, adelante los plazos y revea eso en primer lugar, como fue de la deuda odiosa. Tal cual. También, te, también tenían los elementos como para decir, mira che, esto no te lo pago por dos razones. Primero yo te lo pagué y segundo tampoco llegó Hay un viejo no, cuento que cuenta Freud, del caldero, que un hombre le va a buscar, le pide al otro que le devuelva el caldero. Y el otro dice, no me lo prestaste... Ya te lo devolví y además estaba roto. Bueno, mira, <risa> claro. que desde ese lugar es... Eh, Oye, sea, políticamente esto se gana, pero se gana con la gente en la calle tres meses, cinco meses, ¿viste? No, no, no se gana con enviados al fondo que, que, que estén ese, haciendo este, malabares, ¿viste? Eh, realmente creo que estamos frente a una posiblemente segunda estafa eh, no sé si segundo saqueo, eso lo veremos, pero es una tafa política grosera todo esto. Y celebrada, ¿no? Celebrada, eh, después hablando de Tinelli, ¿no? O sea, realmente, celebrada esto... y descerebrada. Adolfo se nos fue el tiempo, digo, Alfredo se nos fue el tiempo. Sí. Bueno, te mando un fuerte abrazo y nos encontramos la semana que viene. Chao, abrazo, usted, chao, hasta la gracias, semana que viene. Sí. Chao. A la clandestinidad. Y a la invisibilización, no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Ñandeja e plurinacional. Kai plurinacional. O me, plurinacional. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Indígenas, negras, afro y racializadas. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro Somos Plurinacional En Facebook e Instagram Somos Plurinacional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 Nos imponen militares para sofocar los pueblos dictadores asesinos gorilas y generales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 San Ernesto de la higuera le llaman los campesinos, selvas, pampas y montañas, patria o muerte es su destino. Y los de polución, La deuda eterna en el aire nuevamente después de este jugoso reportaje a nuestro querido Alfredo Grande. La columna como reportaje bueno, es parte del programa. Sí, no a mí lo que me me sorprende es con qué con qué beta irónica y humorística puede decir las cosas más terribles Alfredo. ¿eh? No hace chistes. Eh, dice las cosas más terribles en un tono humor, ironía, que realmente lo hace muy atractivo a cualquiera que lo escucha. Sí, Además, este... es, es bastante certero, es muy certero en sus opiniones. Eh. Lo sé porque comparto casi todo lo que dice. Sí, por no decir todo. Sí, por no decir todo. Eh, ¿Podremos tener alguna diferencia... Este conceptual en algunas cuestiones, pero en términos generales, eh, bueno, él, él habla por Freud también, sí. <ríe> su super yo es Freud. Este, bueno, ahora estamos tratando de comunicarnos con eh, Vanessa Gagliardi, que es eh, secretaria gremial de ADEMIS, Asociación Docente, eh, para charlar un poquitito justamente de lo que está sucediendo hoy, que es el, el, el paro general. Eh, y me parece que ya estamos logrando esta comunicación, así que Natacha en este momento va a estar poniendo la cortina que corresponde a la entrevista, ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? De entrevistas Vanessa, muy buenas noches o tardes muy noches, muy buenas noches, Darío. Bueno, acá estamos con Adolfo, con Alejandro. En los controles está Natacha Bianchi y estamos listos y preparados para que nos digas desde el lugar este que, que, que estás, en, en el que estás como docente, que es también la secretaría gremial de, de uno de los gremios este, que uno puede considerar eh, más o menos combativos de los que hay, eh, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, eso es seguro. Eh, ¿Cómo estás evaluando eh, el paro de hoy? La verdad es que el paro fue muy grande. La gran, hubo muchas escuelas cerradas. Eh, a la mañana, cuando fuimos a hacer los cortes, no había nadie en la calle fue un paro muy grande porque hay mucha bronca en las escuelas y porque se siente cada vez más el ajuste se siente cada vez que no llegamos más a fin de mes se siente cada vez más que las familias de nuestros pibes no llegan tampoco entonces la verdad es que fue un paro muy grande muy grande eh, ¿cuánto es en este momento, recordémosle a la audiencia de la retaguardia, ¿cuánto es en este momento el salario de un este, docente joven que quiso arrancar este año? ¿Cuánto cobra? Cobra más o menos mil por cargo, más o menos. ¿Por cargo? Por cargo. Pero no todos tienen dos cargos. Es muy difícil llegar a dos cargos, es mentira lo que dice la ministra Soledad Acuña, de que todos trabajamos dos, corra, dos cargos. Considerando, además, esto otro por lo que nosotros peleamos, que es que no tenemos el trabajo reconocido fuera de, nuestra, fuera de nuestra aula. Nosotros corregimos, preparamos clases, preparamos actos, hablamos con las familias. Digo Y todo eso es una parte no reconocida de nuestro trabajo. Entonces, cuando la ministra dice todo lo que dice y después eh, dice que cobramos un montón... En realidad lo que hace es desconocer que si trabajáramos doble cargo, después llegamos a nuestra casa y tenemos que trabajar casi otro cargo más para resolver todas las tareas que dejaron, que nos dejaron esos dos cargos. Entonces nosotros estamos en contra de naturalizar esta cuestión de trabajan dos cargos. Pero además de eso, eh, hay el, el sindicato docente, digamos, el gremio docente. Somos la gran mayoría mujeres, entonces también es desconocer la cantidad de tareas que tenemos las mujeres asignadas por los roles sociales. Entonces tenemos que trabajar para poder llegar a fin de mes, doble cargo, y después de eso corregir, preparar er, los actos, etcétera, Y además encargarnos de nuestra casa, de nuestra familia. No Es insalubre, es insalubre. Entonces está mal naturalizar el doble cargo. Y este avance que tienen permanentemente de, este, de, de las escuelas de doble jornada, eh, no todas las escuelas, es una mínima porción, no las que tienen doble jornada. Eh, es una mínima claro. porción, efectivamente, las que tienen doble jornada. Y vos sabés que están haciendo algo muy grave también con eso, porque a muchas escuelas les están armando jornadas extendidas, y te lo digo entre comillas, y están obligando a los docentes a aceptar eh, la extensión de su jornada con la amenaza de que si no los van a echar. Pero los docentes, que ya habían arreglado sus horarios, que los tomaron así legalmente, cuando no quieren, porque por ahí arreglaron esos horarios y tomaron esos horarios... Eh, porque tienen esto, lo que yo te decía, una familia, otra vida. Eh, cuando se niegan, te dicen, bueno, entonces tenés que renunciar a todas tus horas. Están avanzando muy fuertemente con el estatuto, ¿verdad? Porque se escuchan muchísimas voces, multiplicidad de voces de los muchos este, llamados reformadores, en todo caso, que dicen que el estatuto, bueno, lo que decía la Reta en los años 90, que el estatuto era antiguo, que era de los años 50, que, este, bueno, y además también lo dicen los documentos de OCDE, que Argentina tiene que reformar el estatuto del docente porque los docentes tienen demasiados derechos. Sí, y es en esta línea en la que va el gobierno, ¿no? Porque es parte de toda una reforma laboral. De hecho, recordemos que en diciembre del 2017 intentaron pasar todo un paquete de reformas y no lograron pasarlo entero. Sí están intentando hacerlo pasar de a pedazos. Bueno, justamente y... el plan maestro no se convirtió en ley, pero de a poquito están aplicando el plan maestro. Exactamente. O sea, no necesitan la ley. No, Pero eso no. es porque también los docentes están permitiendo que esto suceda. Sí, en un punto sí, y en un punto una cosa que nosotros insistimos es que ganas de pelear hay. Ganas de pelear hay. Por eso cuando se llama una medida de fuerza o alguna acción, es grande. El gran problema es que la mayoría de los sindicatos, las centrales, no llaman un plan de lucha coherente. mira nosotros el año 2017 y el año 2018 hicimos más de 25 paros. Ahora los hicimos aislados, hicimos, uh, poner uno a principio de mes y otro a fin de mes, y después no llamaban ni a una asamblea, ni a un método, nada, nada para continuar. Entonces, terminas perdiendo todos los meses eh, el salario, pero después no haces ninguna medida contundente. O terminas llamando un paro muy grande hoy y ninguna central eh, ni ningún sindicato de los más importantes llamando una movilización. Entonces, vos cómo expresás bronca, cómo le demostrás eh, a este gobierno que en realidad no quisiste ir a trabajar porque estabas en contra de este plan. Si no llamás a una movilización, si no hacemos algo, y si no tenemos continuidad. Porque hay una conclusión que yo, creo, que yo creo a la que llegó la docencia. Los paros aislados no van más. Porque es esto, te pasas parando de a una vez por mes o dos y termina no siendo contundente. Además, Porque... hay que tener la posibilidad de explicarle a la población no solo este, eh, eh, que el paro es por ejemplo por aumento de salario sino que hay que explicar a la población que aquí hay un plan sistemático de exterminio de la educación pública por supuesto. y yo no estoy escuchando esto de los gremios no, eh, no, no se escucha de UTE tampoco este, ni siquiera de la CETERA para llevarlo a nivel nacional que hay una apropiación permanente con cientos de fundaciones que están capacitando docentes totalmente Aparecen sí. fundaciones privadas tomando el dinero del Estado y esto la población no lo sabe. Sí, es así como vos decís. Es así como vos decís, pero para mí decir todo eso lo llevaría a tener que, plan de que plantear un, un plan de lucha, salir a la calle. Sí, sí, y, y, una, y una el... ruptura muy fuerte con, el, con la patronal. Claro. Empezar a denunciar que la, el sistema en realidad está privatizado porque el plan maestro, las otras leyes, no se están pensando desde lo público. Son pensamientos de las fundaciones y el gobierno lo que hace es poner en práctica o transformarlos en, en, en leyes el pensamiento de la Fundación Cipec, por ejemplo, o de Proyecto Educar 2050, por ejemplo. Pero esta discusión no la veo en los gremios. Ademis la tiene. Ademis la da, Ademis de hecho viene sacando notas, viene expresándose en contra del plan maestro, eh, en contra de las ONG, en contra de los programas de, que van en este sentido con los que el gobierno pacta, digamos. Pero sí es cierto que el resto de los sindicatos no, no hace eso, no, no se expresa y además de no, de no expresarse, no hace cosas concretas, que es la que necesitamos. Claramente. Sí, justamente. Eh, bueno, te vamos a tener que ir despidiendo porque hoy tenemos un programa apretadísimo. Eh, muchas gracias, Vanessa, por esta charla con la deuda eterna. Muchísimas gracias con ustedes, a ustedes por llamarnos. Llámame. Eh, y bueno, estamos hablando cuando quieran. Muy bien, muchísimas gracias y hasta pronto. Dale, igualmente. Chao. Hasta pronto. Bueno, muy interesante la entrevista. Para continuar con este análisis sobre la cuestión sindical y el paro, a continuación le hicimos una entrevista muy breve pero muy analítica a Laura Fisherman de AT Conicet Capital, eh, que nos da una perspectiva también sobre cuáles son los otros movimientos sindicales que se generan rondando todo este paro general. A continuación lo escuchamos. Buenas, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Laura Fisherman, soy delegada de la Junta Interna de, AT de CONICET Capital, eh, además de estar haciendo mi doctorado como bioquímica, y voy a contarles un poco qué significa el paro de hoy 29 de mayo y cómo llegamos aquí. Eh, lo primero que puedo decir es que es un paro general que... Que llega un poco tarde, tal vez, que quienes eh, activamos sindicalmente eh, en nuestros lugares de trabajo y vivimos cotidianamente las paritarias a la baja, los eh, controles excesivos a, a nuestras formas y nuestros tiempos de trabajo, eh, sabemos que es una medida que venimos necesitando desde hace mucho y tal vez. Eh, da mayor cuenta de qué pasa fuera del sindicalismo que qué pasa dentro de él. Eh, tengamos en cuenta que la conducción de la CGT viene alineándose mucho más por cuestiones eh, políticas y ajenas a, a la militancia que llamaríamos de base eh, y que justamente que se pase de, de los paros anunciados para días feriados, para no molestar a la gente, porque bueno, estamos en un año electoral y demás, a eh, tomar una fecha emblemática a 50 años del cordobazo para hacer un paro general, tiene que ver probablemente con, con una lectura de, de las direcciones de esta central eh, de sindicatos de trabajadores, de que este gobierno presenta un agotamiento económico y que el respaldo que, que podían obtener de él ya no le es redituable y tiene que eh, empezar a garantizar sus, pro, sus propias alianzas y su supervivencia para un posible cambio de mandato eh, hacia diciembre. Eh, aún con, con muchas eh, fuerzas por posicionarse y unas cuantas incógnitas, pero de lo que da cuenta esta medida es probablemente de, del Estado que atravesamos como sociedad. Eh, sí puedo decir de lo que tengo más cercano en mi militancia y mi participación sindical, que es que más allá de, de estas cúpulas tan, tan alejadas de lo que es nuestro quehacer diario, hay una parte muy importante de, del activismo sindical que está en manos de, de jóvenes de feministas que hoy justamente lo que estamos tratando de hacer eh, todos los días eh, en nuestros lugares de trabajo es, es fortalecer un modelo gremial este, participativo amplio eh, que tome lo, lo mejor que nos da el movimiento feminista en cuanto a la bueno, la amplitud del arco político que, que participa y articula en cuanto a las formas de construir con compañeros y compañeras que vienen de eh, trayectorias eh, diferentes y de interpelar a nuestros compañeros y compañeras de trabajo en las cuestiones que sabemos que, que los atraviesan en, en su vida diaria. Eh, digo, en ese sentido, los estatales venimos... Eh, digamos, bastante golpeados en, en nuestros salarios, en nuestras condiciones de trabajo, en las dudas sobre la estabilidad laboral, eh, y, y bueno, esto hoy se está poniendo de manifiesto directamente en las elecciones que, que tenemos dentro del sindicato, donde eh, algunos estamos participando, por ejemplo, dentro de la lista blanca, violeta y granate, eh, donde justamente son, son estas las eh, digamos las cuestiones que reivindicamos y que, que creemos que tienen que hacer que fortalezcan al gremio, que participe gente que antes no estaba participando, porque luego las consecuencias de que, por ejemplo, nuestras paritarias las negocie UPCN, eh, cuyo dirigente Andrés Rodríguez pasa de decir públicamente que eh, no se soportará un aumento inferior a la inflación de 40% a aprobar una paritaria vergonzosa y en cuotas mínimas eh, a lo largo de un año, eh, digamos dan la pauta de que es necesario poder tener eh, gremios eh, lo más fuertes posibles para para poder disputar eso y para generar eh, las mejores condiciones eh, para quienes vivimos de nuestro trabajo, eh, aún con un cambio de gobierno porque entendemos que, que aún el signo más progresista gobernando después de diciembre se encuentra con un país sumamente endeudado, eh, con eh, un resentimiento muy grande en, en, en el empleo, la cantidad de eh, gente por debajo de la línea de pobreza y de la indigencia, eh, desocupados eh, digamos remite a, a algunos de los tiempos más difíciles que nos han tocado vivir en el país pero bueno, hoy estamos, eh, no sé si festejando pero sí por lo menos eh, reconociendo que el hecho de poder hacer un, un paro general y que hoy se estén visibilizando Digo, que se hablen de, de los costos de, del paro significa que se visibiliza la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras, y es una gran forma de recordar la, la gran gesta que llevaron adelante en el pueblo cordobés hace 50 años. Eh, así que, bueno, eh, resignificando también la, la tradición de lucha dentro del pueblo argentino. Eh, Espero que, que haya servido para aclarar un poquito el panorama. Hasta luego. Revolución. Volvemos a la deuda eterna. Volvimos. Interesante análisis de las dos perspectivas. Me quedo con una, obviamente, siempre útil e interesante, por recuperando lo que dice Alfredo Grande, ¿no? Esto de que a veces también eh, desde, las, desde las sindicales estamos juntos pero no unidos. Y creo que se reclama mucho eso desde las fuerzas sindicales, a veces hasta atomizadas Y creo que el macrismo lo puso un poco en juicio Cuando empezaron los despidos, si uno o una tenía que ir a cubrir todas las marchas que hubo a Plaza de Mayo O a los ministerios de trabajo, o a las casas de las provincias inclusive No te daban abasto los días, tendrías que laburar de, de, de manifestero o manifestera de Macri eh, porque no te daban abasto los días de despido y las agrupaciones para los despidos digo, habla un poco de la estrategia pero también es, me parece un, un espejo reflejo de lo que es el movimiento obrero y obrera de la actualidad, de que claramente está atomizado y no se pueden confluir las luchas por el nivel de fragmentación sindical que existe en un contexto ya de precarización de trabajo, obviamente, de baja participación política orgánica en, con cuestiones más sindicales, eh, y bueno, obviamente, de todo lo que sabemos, lo que es la novela partidaria política que confluye bastante en el sindicalismo. Pero me quedo con esa lectura interesante, resaltando la parte de eh, la participación juvenil y feminista como, bueno, siempre esas nuevas energías que encauzan las viejas estructuras. Yo quiero este, señalar de, de, en este momento histórico también el, el tema de la esquizofrenia gubernamental. ¿no? Eh, porque, por un lado, hablan de eh, que hay que inyectarle a la escuela del futuro el tema de la innovación, etcétera, etcétera, y por el otro lado despiden a los científicos argentinos y le bajan el presupuesto al CONICET. Digo, eh, de, creo que toda la sociedad tendría que estar reclamando, toda la población reclamando, Por, por más ciencia, no por menos ciencia. Sin embargo, estos gobiernos hacen los recortes ahí. Y ellos mismos, o algunos de sus integrantes, este, después se sacan eh, a relucir que el colegio atrasa porque no hay innovación. Este, algo que ellos están corriendo de lado. Y otra vez, la población queda aislada de cierta información, que son los sindicatos las que tienen que comunicar. Sin embargo, esto no sucede. Se habla de los despidos, pero no se pone en tela de juicio por cuál es la importancia de la ciencia. Esto es lo que no se está discutiendo. Este gran debate creo que lo debemos. Y lamentablemente no creo que se dé, salvo que sea motorizado, como de costumbre, desde abajo. Tal cual, como dijiste vos desde abajo, tal vez es, es, hay que renovar esas estrategias de motorizar eh, qué es lo que están sucediendo con esos despidos que se pierden en, en, en el medio. Nunca sabemos quién es el científico o la científica que nos estamos perdiendo, en qué investigación quedamos, a no más que haya un programa de repente que sea famoso, que a mí ni siquiera me, me convoca. Tampoco no, eh, sabemos qué docente, en qué aula nos está, nos está faltando. Qué, qué propuesta educativa tenía, qué programa, qué programática pedagógica planteaba y me parece que ahí es donde nos llamaría un poquitito más la atención más allá de que se pierdan sueldos y ganancias que me parece que se bastardea un poco en ese, en ese, en ese momento del debate bueno, ¿no? Pero no, no nos debe extrañar lo que hace el fascismo del siglo XXI representado por el gobierno de Mauricio Macri y compañía con recordar que le quitaron el transporte a las escuelas de, de los sí, chicos con capacidades diferentes ¿Te alcanza para saber hasta dónde llega la perversidad de esta gente? No, no eso sin duda. Bueno. Por eso me parece que las estrategias nos las tenemos que, que plantear nosotros y nosotras y a partir de ahí empezar a discutir bueno, cuáles son las otras formas y diferentes. Porque creo que hay algo que ronda un poco, que también lo decía eh, cuando entrevistamos a la delegada Nademis, que La estrategia, un poco, hay que replanteársela porque la marcha por la marcha, el paro por el paro o, o, o la salida por la salida no está funcionando. No, porque termina siendo perjudicial de manera individual. Claro, por una, hasta, ahí está como por una cuestión sintáctica, semántica y operativa, ¿no? Desde lo de individual nos perjudica y desde lo semántico nos hace quedar ver siempre como quienes somos los responsables de ser, obviamente, quienes bastardeamos a estar, digamos, en este país cuando es un, justamente una mentira. Me parece Insisto. que es un... Para cerrar esta, esta eh, secuencia nuestra de, del comentario, este, no están comunicando. Ya sabemos que algunos sindicatos no van a comunicar. Ya lo sabemos. Digo, estos que hace 50 años están los mismos, Cavalier y Barrio Nuevo, este, que son empresarios. Pero los sindicatos combativos deben buscar estrategias de comunicación que avancen más, sobre eh, lo que realmente nos pasa. Creo que necesitamos un gran debate, un gran congreso pedagógico por un lado y necesitamos una asamblea constituyente urgente por el otro. Eh, ahora estamos yendo a la columna de a ah, un temita musical! ¿Ah, no, a la columna? Bueno, acá me están diciendo del otro lado de la pecera que vamos a la columna de nuestro amigo Julio Gambina. ¿Dónde está el límite? Entrevistas Economía y política La columna de Julio Gambina Hola, ¿cómo están? El interrogante es sí, si ya pasó lo peor en, en términos de economía. y Es un interrogante actual, del presente, pero la verdad que se proyecta más allá de las elecciones presidenciales. Tiene que ver con el, el año 2020, digamos, con, con los vencimientos de deuda, con los problemas estructurales de la economía argentina que deja el mandato Macri. Eh, sea gobierno Macri en el futuro o o sea cualquiera, el gobernante de la Argentina, el próximo año. Eh, por eso eh, tiene que dar claro que el gobierno obviamente intenta hacer eh, propaganda sobre una mejora en perspectiva. Eh, el dato es que la estadística oficial eh, del propio INDEC nos devuelve la realidad que vemos cotidianamente cualquiera de nosotros, sea por la inflación o, o por la recesión. Incluso el gobierno hace propaganda con, con las obras de infraestructura que acaba de inaugurar, el, el, el Paseo del Bajo especialmente, pero también las obras que tienen que ver con, con los trenes, con, con los cruces de calle, pero más allá de esas eh, actividades de campaña y de impacto real eh, en, en la infraestructura para, para favorecer el, el tránsito, eh, un gran interrogante es cómo afecta a esta situación de la coyuntura actual, de la difícil coyuntura para la mayoría de la sociedad de, de bajos ingresos, cómo esto interviene en la disputa del consenso electoral. E incluso, insistamos, después de la renovación presidencial. Especialmente con los fuertes condicionantes económicos que quedan del de acuerdo con el FMI, que son condicionantes para, para el ajuste y la reforma eh, estructural, la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria. El, el propio INDEC nos dice que la, el nivel de actividad económica cayó en el mes de marzo un 6,77%, casi un 7% de caída de la actividad económica. Y el gobierno venía diciendo que eh, se estaba recuperando la actividad. Y lo decía porque en diciembre del año pasado había crecido respecto del, del mes anterior un 0,4, en enero había crecido un 0,5, en febrero un 0,1. Bueno, eran crecimientos leves, pero bueno, crecimiento al fin. Eso le permitía al gobierno decir, vamos bien, vamos, vamos, vamos mejorando. Pero el tema es que en marzo la actividad económica cayó 1,3%. O sea, se llevó todo lo que venía creciendo la economía en diciembre, enero y febrero. Eso desarma el discurso alentador del oficialismo y, con, y confirma la tendencia recesiva. Incluso el propio INDEC dice que la caída acumulada en, en un año es de casi el 6%. Eso, eso proyecta para todo el año 2019 datos alarmantes. El único sector de la economía que crece es la agricultura, eh, la ganadería. Eh, digamos, el crecimiento de marzo es del 10,8%. Todos los demás sectores de la economía dan para abajo. Sobre todo destaca el comercio minorista, mayorista, que cae 14,6%. Eso es caída del consumo popular, fundamentalmente. Pero más grave aún, cae la industria un 13,2%. Y eso tiene impacto directo en cierre de empresas, despido de personal. Digamos, ya es parte del paisaje de la Argentina los cierres de comercio en las ciudades, en las zonas urbanas. Ahora le agregamos el, el cierre de empresas con, con su impacto regresivo en materia de, de suspensiones, de, de despidos. Por eso, este, preocupa el tema es más. Eh, uno de los pocos datos positivos de la economía argentina es que crece el superávit externo, porque hay más exportaciones que importaciones. Pero ese dato que parece positivo es, es consecuencia de una tremenda caída de las importaciones eh, por la devaluación. Es muy caro importar. Una cosa era importar cuando el dólar estaba a 17, a 20, y otra cosa es importar con un dólar a 46. Por lo tanto, lo que hay es superávit externo pero porque se han caído las eh, importaciones brutalmente y las importaciones que caen sobre todo son las importaciones de bienes de capital porque tenemos una industria profundamente dependiente de equipos, maquinarias que vienen del exterior o sea, insistamos, el dato positivo de la economía argentina de que hay superávit externo es como consecuencia de la recesión económica, de la caída industrial Y en todo caso, este, esta devaluación que mostramos que encarece eh, las importaciones tiene un impacto directo en el, el mayor peso que tiene el endeudamiento externo sobre el conjunto del Producto Bruto. Recuerden que Producto Bruto son todos los bienes y servicios finales producidos en un ejercicio. Bueno, la Argentina debe prácticamente un PBI. Eh, digamos que el, el gobierno Macri ha generado una deuda que estaba en la mitad ...de todos los bienes y servicios finales producidos en, en un año... ...lo ha transformado de la mitad en el 100%. Eh, muestra la gravedad de la situación. Por eso es preocupante esta coyuntura recesiva, inflacionaria... ...ahora prepárense que viene el aumento de los combustibles... ...y con el aumento de los combustibles, el aumento del transporte... ...y todo eso se traslada, se transfiere a un conjunto importante de precios... ...más allá de precios cuidados más allá de precios controlados, y eso afecta la calidad de vida de, de, de la mayoría de la población. Digamos que el, el, más del 60% de la población que tiene ingresos bajos es la que siente el impacto de la actual situación del gobierno. Vamos a insistir que lo que estamos diciendo es preocupante a futuro, sea que Macri vuelva a gobernar un periodo más o gane quien gane, el tema va a ser complicado. Por eso hay que profundizar mucho en la, en la coyuntura. Ya se están conociendo las fórmulas presidenciales, ya tenemos eh, precandidaturas, eh, teníamos la del gobierno, ahora tenemos la, de, la del kirchnerismo. Se acaba de definir la interna dentro de la alternativa federal, lo que también eso marca que no va a haber unidad de peronismo y kirchnerismo y por lo tanto eso es una buena noticia, en, a nivel gobierno, se celebra la convención radical que ratificó la alianza Cambiemos, esta división del peronismo, por lo menos en estas dos variantes y un labaña que queda fuera, le genera mejores condiciones al, al gobierno para intentar eh, repetir, pero bueno, hay interrogantes que, que tenemos que hacernos, aunque, aunque se vayan eh, apareciendo con más claridad la, las precandidaturas. Eh, el tema es, este, bueno, discutirle al gobierno y a la oposición. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué imaginan los referentes políticos que ocurre en el pensar y el sentimiento de la sociedad? O sea, eh, ¿qué está pesando más en la sociedad argentina? La, la, la crisis económica, el no llegar a fin de mes, eh, la gran campaña y propaganda que se hace sobre el tema de la, de la corrupción. Es decir, por un lado, pensando en el gobierno, le alcanza una campaña electoral que pone el acento en la corrupción que hubo entre los años 2003 y 2015, y del otro lado, alcanza con plantearle a la sociedad que el problema es que se vivía eh, relativamente mejor en tiempos del kirchnerismo que en la actualidad. Eh, son preguntas que se están haciendo cotidianamente, incluso... Eh, hay lugar en la Argentina más allá de la famosa grieta es decir, el tema es macrismo kirchnerismo, hay lugar para, para una tercera posición e incluso para la izquierda para la izquierda que no está en el marco de la grieta, ni, ni se imagina como camino del medio bueno, este, que cuál, es, cuál es el contacto de esa, de esa o de esas propuestas con lo que pasa en el conjunto de la, de la sociedad Bueno, el tema es eh, más que interesante, es, es para discutir el horizonte futuro, porque el horizonte futuro, insistamos, el año 2020, 2021, 2022, tiene un tema central que es el condicionante del FMI. Y va a ser muy interesante escuchar, ya no a los precandidatos, sino que dentro de muy poco, en, en menos de un mes, vamos a tener ya las alianzas inscriptas, los candidatos definitivos ya no serán precandidatos sino candidatos y escuchar a los candidatos, bueno, ¿qué piensan hacer respecto del fondo? Lo, lo que más se escucha hoy señalar es eh, renegociar. Y bueno, uno dice, sobre todo en este programa eh, relativo al tema deuda externa, bueno, alguna vez habrá que ir a fondo en una investigación de la deuda de lo que se viene pagando en este último periodo, en los últimos años, en los tiempos constitucionales. Hay que ir hasta el problema de origen que es la deuda de la dictadura militar, pero que se, se, es la base sobre la que se ha acumulado el endeudamiento de los últimos tiempos. Y por lo tanto, bueno, hay que discutir qué vamos a hacer con, con el FMI. Alcanza con hablar de renegociación, o, o no habría que plantear de nuevo y con fuerza la investigación de la deuda, y mientras se investiga no se paga, y si hay que rechazar y repudiar el acuerdo con el fondo, habría que rechazarlo y repudiarlo, lo que supone un debate muy fuerte, muy importante con el conjunto de la sociedad, porque en las condiciones del mundo actual eso tiene consecuencias. Piensan que es Estados Unidos el principal soporte en el FMI, para el préstamo con la Argentina. Bueno, si la Argentina quiere ser un país independiente, autónomo, tiene que saber que está en territorio americano y que tiene que confrontar con las clases dominantes locales y globales y a la cabeza de eso, sobre todo gobernando Macri, está el gobierno de Estados Unidos, está Donald Trump. Por eso es un tema muy, muy importante. Y más allá del fondo, el, el gran tema es, bueno, ¿cuál es el modelo productivo a desarrollar por la Argentina en un, en un próximo ciclo de gobierno. Ya sabemos que Macri ha dicho que si gana, va a profundizar lo que viene haciendo estos años. Pero si alguien de la oposición, cualquiera ya sea, eh, gobierna, ¿cuál es el planteo respecto del modelo productivo? Es ese modelo productivo que está afirmado en el agronegocio, principalmente la soja de exportación, en los hidrocarburos no convencionales, producto de la explotación del yacimiento Vaca Muerta, la industria de armaduría y la continuidad de los mecanismos especulativos que tienen como origen la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Oz, de 1977, que todavía está vigente. Digamos, son temas estructurales muy importantes para poder eh, discutir de cara al proceso electoral. Y por eso más allá de eso, bueno, hay que destacar el, el, el paro nacional 29 de mayo, 50 años del cordobazo, eh, digamos eh, deberíamos recuperar la fecha con grandes movilizaciones, con grandes actos callejeros, por lo que supuso aquel gran acontecimiento de la lucha de clases en la Argentina y bien vale conmemorarlo con un paro, con movilizaciones, con, con actos que se están haciendo eh, hoy mismo 29 de mayo en, en Córdoba y que por lo tanto son muy importantes para recuperar aquella fecha emblemática. Y pensar que el futuro, más allá de las elecciones, va a pasar por la capacidad de articulación del movimiento popular y de recuperar aquel poder acumulado entre el 69, 73, 74, 75 y, y pensar una perspectiva de emancipación social donde el tema no transite solo por la cuestión electoral, sino por una política que asegure una participación popular extendida en nuestro país. Hasta la próxima. dat me kent, que tu amor para dat fue pasaje. ¿Casaste con Natalia? Gracias, Natalia, por este bolero que me. Fue un mimo tanto que nos pedís tango, por lo menos encontramos algo que negocia ahí el, en el programa. Sabes que Gambina, con unos cuantos compañeros que tiene, uh -huh. tiene muchos. Eh, están buscando una alternativa política. Ah, mira. Yo no sé eso. Y después vamos a dar la, la fecha, pero está invitando a una alternativa política nueva. Eh, Donde este, coinciden algo así como el Club de los Desencantados. ¿sí? Sí, Entonces sí. ahí coinciden más o menos eh, residuales de todas las fuerzas políticas, organizaciones gremiales, eh, exguerrilleros, de, de, de todo. Vamos a sí. ver qué es. Cuando, cuando tengamos todo exactamente cómo, dónde va a pasar, vamos a ir a chumear un poco. Podemos ir a la asamblea a ver, a investigar, porque nos convoca un poco a todos, ¿no? Esto sí. de que algunos entendemos, y esto más particular mío, entendemos la matriz popular del kirchnerismo-peronismo, cuando no somos ni kirchneristas-peronistas, entendemos igual que la sociedad popular lo lee como lo necesario y, y acompañamos esas decisiones, pero tampoco nos abocamos a defenderlo. Pero también entendemos que si bien somos de izquierdas, a veces la sectorización partidaria hace que no tenga un trabajo muy efectivo, eh, que no pueda traducir lo popular, entonces nos quedamos ahí divagando en el medio. Y estas asambleas abiertas a veces nos dan esa propuesta, ¿no? Como sí. entre uno y el otro. A veces digo como unos 45 grados a la izquierda, parece que sería. No, porque estábamos, viste que estábamos analizando con Alfredo el tema de la fórmula de, como dice él, los Fernández, ¿no? Y yo decía, si yo soy este, un funcionario del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del sí. Club de París, de lo que sea, sí. ¿no? Si yo fuera un funcionario y me aparece este, Cristina Fernández o Alberto Fernández o, o a quien manden ellos, sí. y se presentan y dicen «Mire, yo ahora soy este gobierno de la Argentina». «Ah, ¿cómo les va, muchachos? Ustedes son los que nos pagaron durante 12 años y que cuando necesitamos este, <risa> liquidaron toda la deuda. Pero ustedes son un fenómeno, son gente amiga nuestra. No, no se hagan problema. Si ganan las elecciones... No se hagan ningún problema, acá van a ser bien recibidos, si ustedes han pagado siempre. En cambio, el fascismo del siglo XXI, encabezado por, este, por Mauricio Macri y compañía, no, no, no son pagadores, esto lo que son es mangueros. Los organismos de crédito internacionales saben que si Macri gana las elecciones lo van a tener que sostener con plata y estos tipos no son de pagar son de llevarse la plata que le piden prestado a todos los organismos internacionales. De ahí que pensamos que para los organismos internacionales los Fernández, creo, creo yo, yo creo, son más confiables que Macri y compañía. Bueno, vamos a ver entonces en quién confiamos. Vamos a confiar con los balvidares a ver qué nos dicen respecto de esta pedagogía del Siempre Pago. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. Bueno, yo me preguntaba en este día del paro también, este, y un poco habiendo charlado con con la secretaria gremial de Ademis con Vanessa Gagliardi y habiendo escuchado a la delegada del del CONICET, de ATE CONICET, lo que nos está pasando. Mientras tanto eh, discutimos, mientras tanto debatimos sobre lo que quieren que debatamos, en Mar del Plata, en la escuela número 33 Benito Lynch, al 4.800 Mar del Plata, faltan 20 ventanas desde el 2015. Repito, desde el 2015 faltan 20 ventanas en una escuela de Mar del Plata. La foto muestra a los alumnos envueltos en frazadas el viernes pasado para poder soportar el frío que hacía, pero no es de ahora. Estoy diciendo que faltan desde el 2015. Curiosamente, hace un tiempito atrás, ¿qué sucedía? Una empresa donó los vidrios. Por lo tanto, hubo que remodelar y lo que hicieron fue vidrios fijos, ventanas fijas. Después de lo que sucedió en Moreno, con la muerte de la vicedirectora y de uno de los auxiliares, y lo que sucede en otras de las escuelas eh, de allí, de la provincia de Buenos Aires, eh, los obligaron a sacar. Es decir, los virus que habían sido donados y estaban puestos, los Obligaron a sacar eh, quién el, el Consejo de Educación de la zona de Mar del Plata. Y ni alguien podría preguntarse, ¿y qué hicieron? Nada. Empezaron a llamar a licitación para poner los vidrios y no, hay, no aparece ningún oferente. Entonces, mientras esto sucede, estamos diciendo que estos vidrios... Eh, No, no de ninguna manera fueron puestos por el gobierno. Es decir, no permitieron la donación, no permitieron la donación, sacaron, hicieron sacar los vidrios por un tema de seguridad porque eran fijos y resulta que eh, el gobierno no los pone. Estamos hablando de antes que sucediera el fatal y absurda muerte por desidia gubernamental en la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal de eh, la tragedia de Moreno. Ahora bien, los hicieron sacar por eso y todavía están esperando vidrios. Mientras esto ocurre y los procesos licitatorios y administrativos se suceden unos a otros aparecen estas fundaciones que no paran nunca, diciendo lo que tiene que ser el sistema de educación. Y ahí aparece el proyecto Eutopía, lindo nombre, griego, raíz griega, topos lugar, eu, bueno, buen lugar, Eutopía. Eh, este proyecto, escuchen bien, es una alianza institucional entre la Vicaría Episcopal de Educación, la Fundación Telefónica y lo que yo llamo la nueva o moderna oficina de Indias, la Organización de Estados Iberoamericanos. Y uno se pone a pensar seriamente entre el, lo que sucede en el mundo real lo que sucede en el mundo real, por ejemplo, estos vidrios, y lo que sucede en este mundo esquizoide de los reformadores que piensan en otro planeta para otra civilización, la que ellos quieren diseñar a partir de sus propios modelos, obviamente, con lo que nos vienen bombardeando hace 30 años. Por otra parte, aparece o reaparecen tipos como Juan José Liat. Ustedes recordarán que Juan José Liat, entre sociólogo y economista, se dedicó a educación. Ahora bien, eh, hagamos una pausa porque esto es muy duro. El, el, el hombre trabaja para la Fundación RAP. Recordemos que la Fundación RAP, Red de Acción... Eh, política, incluye a todos los políticos de todos los partidos tradicionales en sus seminarios y charlas. Y además, Juan José Liach, además de haber estado en 1999 hasta el 2000 durante el gobierno de De La Rúa y se fue como rata por tirante cuando también hablaba del arancelamiento a las universidades públicas, es el director del de, eh, IAE Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Estos son la palabra autorizada de la reforma, entre otros tantos, por supuesto. Pero quisiera agregar y recordar que la Fundación RAP es financiada por la Fundación NED, la Fundación Norteamericana, eh, que desde 1989 actúa en defensa de la democracia, fue la que proveyó la información, las estrategias y los medios del primer golpe a Chávez. Ustedes recordarán que se pudo revertir en, en, en un rato, digamos. Este, pero esa fundación es la que pone fondos en red de acción política. Es decir, una fundación que hace espionaje en el Latinoamérica para los Estados Unidos, y que seguramente tiene las vinculaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos, como la Fundación Fulbright. Quiero decir con todo esto, y con muy poquito de todo esto, que casi estamos hablando del hilo de, de Ariadna, pero cuidado porque el que va a salir es el Minotauro, no Ariadna. Y lo que ocurre concretamente es que mientras no están los vidrios en el Mar del Plata, estas fundaciones se ocupan de seguir achacando el problema a los docentes, a la falta de leyes que terminen regulando o amañando el estatuto que otorga derechos y también genera obligaciones. En fin, estamos frente a una avanzada muy grave y como vemos, frente a un retroceso profundo Ya no solo estamos hablando de, de infraestructura, sino que estamos hablando de mientras sigue avanzando el proceso reformista, los derechos se van a seguir cercenando y los estudiantes van a pasar a ser directamente parte de este proyecto infernal de la adaptación Y la flexibilización para... ¿Qué trabajo? Otro ladrillo en la pared. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. Sarcasm in the classroom Tenemos un pequeño inconveniente con la querida Carmen María del Carmen Verdú, que teníamos que hacer el reportaje ahora, pero resulta que está en una emergencia laboral. Ella es, ustedes saben, titular de la Correpi. Abogada. ¿Eh? Abogada. ¿No? Sí, sí, y fundadora sí, de sí. la Correpi. Así que eh, con las manifestaciones de hoy no me extrañaría que esté de, dando vuelta por las comisarías o algún cuartel sacando presos políticos por ahí. Gente sí. que hayan detenido hoy. No estamos siguiendo las noticias, pero había tensiones en alguno de los eh, ingresos a la capital. Sí, y sí. Siempre están entendiendo que es el foco donde más eh, se concentra la izquierda. Ahora, sí. es interesante porque el puente <coughs> de, de, lo había cortado la prefectura. Eso es lo que me dijo un mozo a mí hoy, tomando un café, me dice... Pero otro tipo dice, en realidad el que corta el puente es la prefectura. Claro. Le dice, si los tipos pasan por un carril y se van. ¿Para qué lo, lo, no los dejan pasar? No dejarlo pasar, cortan el puente ellos. Bueno, pero para. De, de como para nosotros es importante la estética del programa, las, sí. la, la, los spots, sí. los fondos ¿no? que hacen a que esto sea más audible. Para la gente es más vivible si en el spot de, de ahora, de, de las noticias de las 6 de 7 de la tarde, mientras te tomas un café con leche con bizcochuelo, ves a los troscos todos golpeados. Es como que se debe generar ahí una. como que le debe generar un placer a esa clase media mediática. Esta clase mediática, vamos a empezar a resumirlo, sí, claro. donde cuando veo un par de palos a uno de izquierda dice, ay, qué lindo, nadie me está llamando a pedir la revolución, puedo seguir cabeza agacha yendo a trabajar de forma oprimida y tranquila, porque parece que la opresión es calidez a veces, ¿no? Como, como tranquilidad. Sí, o, o directamente pueden morir tus hijos también con tranquilidad, a claro. manos de, de balas policiales que hacen chocar autos y que después disfrazan todos. Porque lo de San Miguel creo que pasó muy rápido, ¿no? No, todavía no pasó, no, no, pero... todos los días aparecen nuevos responsables, pero no de, este, de, este, de esta tragedia en sí, no. ahí hay este, cosas colaterales que van surgiendo, como capas de cebolla se van destapando, San Miguel del Monte es un pueblo chico, ¿cuántos habitantes tiene? Tanto lío en San Miguel del Monte, tantos policías desafectados, detenidos. Toda la comisaría. Sí, desde el jefe para abajo. Entonces, y, y un funcionario uh, municipal. Uh, entonces, ¿cuál es Civil. el asunto? ¿Es solamente la persecución de estos animales que provocó la muerte de los chiquititos, de los chiquirines? No, no es solamente eso. Ahí hay otras cosas atrás que se van descubriendo ahora que pasó esto. Y se me fue el nombre de la chica que quedó viva. ...que está peleando por su vida también... Sí, 13, ¿no? años. 13, sí. Rocío, Rocío, Rocío ...13 años... ...Rocío... ...Rocío está peleando por su vida... ...13 años... Sí, sí. Este, ...entonces... ...¿no debería que discutir esto en las escuelas... Este, ...también? ¿No es parte del proceso de lo real... O solamente hablamos de, de las competencias que tienen que tener los pibes para poder entrar en no, un mercado que no sí. hay que discutir porque vas a ser un empleado. Y me lo discutas que el otro día justo estábamos debatiendo ¿no? eso entre amigos y amigas. Como, ¿para qué tanto, es tanto esa data que no nos sirvió? ¿Para qué tanto esta data que nos quieren proponer si no vamos a trabajar de esto? Cuando la verdad que si con. con... Con la mitad del tiempo la hubiéramos invertido en filosofía, arte o oficio, hoy seríamos otras personas completamente diferentes. Eh, creo que hay que volver rápidamente, ¿eh? no, no hay que perder de vista la filosofía, no hay que perder de no. vista este, la, la, la, la, la psicología, no hay que perder de vista el arte. Eh, estos tipos eh, van a llevar a la juventud a, a una automatización aún mayor Sí. De la que hoy está sucediendo. La conciencia, digo, nosotros decíamos del oficio también por el nivel de abstracción que te genera las redes sociales y no justamente en un aspecto crítico, sino en un aspecto bastante desapegado. Bueno, le decíamos lo del oficio y el arte justamente para recuperar estas cuestiones de la motricidad fina, pero también los pies en la tierra. La conciencia que te significa los pies de la en la tierra y la posibilidad del cuerpo sabiendo que se tiene que defender. ¿De qué? De alguien que lo oprima. Y, y vos lo colectivo, eres... ¿no? Y lo colectivo, porque vos cuando eso lo incorporás, no te dejás que un policía te pase por arriba, no, no, no permitís eh, cualquier desempoderamiento de lo que vos quieras hacer de, de, de, de tu vida. Entonces ahí te defendés. Y bueno, claramente la educación no está pasando por los deseos de los jóvenes y de las jóvenes y ahí es donde me parece que hay que reivindicar siempre esta voz. ¿Qué quieren los jóvenes realmente? Todo esto que discutimos los y las adultos que claramente nos equivocamos generacionalmente. ¿no? desde el buen lugar nos equivocamos y hay, desde una manera crítica lo decimos, como sabiendo que siempre hay que modificar algo bueno, me parece que apunta a esto a que no queremos reproducir lo que vemos cuando vemos lo que vemos todos los días es, este, es emblemático el tema, por ejemplo cuando vos hablás de los jóvenes y las jóvenes, los muchachos y las chicas que recién este, salen a la vida y van al colegio secundario, por ejemplo aquellos que tienen la suerte de poder ir eh, que se encuentran con un mundo totalmente distinto al, de, a ese mundo cálido y protector de la escuela primaria donde eh, la maestra hacía como una suerte de segunda mamá y se ocupaba de cada uno, los chicos y la seño y qué sé yo y de repente se encuentran con 10 o 12 profesores eh, con características distintas que cada uno le exige lo suyo Y cuál es la, la reacción de todos estos chicos, eh, es interesante poder dilucidar eh, cómo debe ser la educación, en este caso, para la adaptación de los chicos a la transición de, la, transición de la escuela primaria a la secundaria. Es que el problema es que estamos haciendo una mezcla en, en cuanto a lo que es educación. Los tipos dicen educación y lo que están haciendo es instrucción. Claro, claro. Lo que están haciendo es este, entrenamiento. Claro. Eh, digamos, ellos quieren transformar la educación en un entrenamiento. En ese entrenamiento va a haber determinadas capacidades que van a ayudar a desarrollar incluso... Este, con las plataformas digitales, obviando al docente, obviando lo humano, lo van a hacer con plataformas digitales, porque ellos quieren empoderar el individualismo. Bueno, me haces acordar a... Para que sepa competir en un mundo que deja de ser el mundo para ser solo el mercado. Me gusta esa imagen de los soldaditos. Me hacés acordar esas películas tal vez ventosas, pero que, que explican mucho. Una puede ser Nueve Reinas, ahora que lo recuerdo rápido, pero varias veces se repite esta escena de la personita sentada en un sillón y casi de una forma tortuosa se le, se le fuerza a abrir los ojos mientras absorbe 15 pantallas al mismo tiempo. Uh -huh. Bueno, el otro día conté que en mi casa hay 6 pantallas. Me parece que no estoy tan lejos de, de eso, entre tablet, televisor, computadora y celular. Y a veces pienso, digo, uh, mirá, acá tengo Acabado del taller de foto que quiero mejorar. Acá tengo un curso a distancia que estoy haciendo. Y dije, mira, acá tengo la Matrix. Claro. dándome esta formita de soldadito que, que tanto criticamos. Pero, solo con la pantallita. Solo con la pantalla y juega bastante. Y ahí volvemos a lo que decíamos recién. El, el Zócalo tal vez da calidez en bizcochuelos y mates cuando ves a, a la policía tal vez golpeando a un par en el puente, aunque no sea la, la, la, la necesidad de la estrategia de seguridad ahora, sino que la estrategia es mediática, digamos. Si el puente no está cortado y hay un andar bueno, la noticia la necesitamos igual. O no nos olvidamos de la gendarmería también, Cuando aparecían esos videos que decía tírate el auto, tírate el auto, tírate". bueno, ahora sacalo, sacalo, sacalo, sacalo. Todo una pantomima para hacer vivir un, una represión en tiempo real. Yo diría que si lo transmitís por Netflix y elegís vos tu propio capítulo, tenés una escena que es un éxito. Bueno, y, so y sobre lo que estás diciendo, nada mejor que el ejemplo de, de lo que sucedió con, con el asesinato a mansalva de Rafael Nahuel. Bueno, porque ahí fue la vicepresidenta de la nación, la ministra de seguridad, con y, y todos los corifeos de los programas que se hacían eco de ese discurso y volvían a reproducirlo y a reproducirlo y a reproducirlo tanto es así que al, este, uno se encontraba con alguien conocido y dice pero los mapuches son bravos no, no, este, pare, pare, parecía que de repente los, ma, los mapuches lo teníamos acá a la esquina, acá a la estructura vuelta estructura profunda la culpa de los mapuches claro, este, sí. bueno, cuando ya está aprobado que esto no sucedió. Ahora, este, vos dijiste algo, Adolfo, ya para ir cerrando, que me causó gracia cuando no estábamos al aire. Dijiste, Stornelli está frito. Digo, eh, tu arcaísmo, sí. es porque esto es de otra época, ¿no? cuando alguien decía, este está frito. Este, pero yo creo que, eh, siguiendo tu razonamiento, también dijiste que otros más están fritos. Digo, yo creo que hay una cadena de frituras, pero hay un problema, Si no apagamos las pantallas este y, y tratamos o abrir muchas pantallas y leer también medios del exterior que no son confiables, pero uno puede ir ampliando Tiene un este, contexto, sí. claro. En un contexto, digo eh, eh, un ejemplo rápido. Eh, acá dicen que hay que profundizar la reforma. Bueno, ¿saben qué hizo López Obrador en México? No solo renunció por escrito a la reforma a nivel mundial, sino que ahora desafió aún más a esta reforma perversa y mercantilista, siendo que se va a sentar a que la reforma, la nueva reforma que va a modificar la, la, la famosa reforma educativa de los 90, la van a hacer los educadores. Ah, bueno. Una noticia para seguir. Otro ejemplo para saber qué estamos militando cuando militamos, qué luchamos, qué luchamos, o qué decimos votar cuando supuestamente estamos yendo a votar. ¿no? Claro. Esto, esto es un ejemplo. A ver si el ANSES va a estar en manos de, de los jubilados. También. ¿eh? Y el PAMI. Por ejemplo. Y el, el PAMI? PAMI. Estará en manos de los jubilados. La educación en manos de los educadores, el PAMI en manos de los jubilados. ¿Qué es Argentina Año Verde este o qué? O qué. <risa> o qué. <risa> Para ir finalizando tendríamos que dejar este, una, no implicado de, de Alfredo Grande, sino este, un aforismo callejero que decía, me gusta cuando votas porque estás como ausente. <risa> me encanta. Muy bueno. bueno, vamos cerrando. Quedan 20, 30 segundos. 30. Ah, eh, semana que viene vamos a ver si podemos reconectarnos con Verdú. Me parece que el horario no es bueno. Bueno, en este caso, para Verdú. Sí, no, sí, los análisis son importantes y más cuando hay esta coyuntura represiva y urgente, ¿no? Cuando hay que cambiar un poco el foco electoral de la noticia y pasa, pasan a ser las piñas, lo que, lo que más venda. Sí, no, sí, no sí, va es con falta. Verdú, es con Jalil, que son. También, con eh, Ismael Jalil. Ismael Jalil. Eh, y quiero recordar a los oyentes que nosotros, eh, que la semana que viene, Pablo Lada va a estar de vuelta de algo que no tenemos noticia nada más que por él, del foro mundial antinuclear que se está realizando ahora y que fue nuestro columnista Pablo Olada en Madrid sí, bueno, sí. así que la semana que viene lo vamos a tener a Pablo para que nos cuente las repercusiones o qué salió de ese foro si no es nada más que una cuestión discursiva o bien eh, de ahí van a pasar a la acción bueno Como nosotros que estuvimos en la acción y la deuda no para, la deuda es eterna, nosotros no paramos y continuamos con este programa. ¿Nos esperamos si nos encontramos el miércoles que viene? Está eh, Natalia Sol Bianchi en los controles, agradecemos profundamente tu ayuda. A todos los oyentes un abrazo gigantesco de todos los que hacemos este programa y nos despedimos hasta el próximo miércoles aquí en la Retaguardia. En este programa que llamamos La Deuda Eterna. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.